Esta es una historia de amor puro y de fe. Era una preciosa mañana de verano. El conde Alaric iba a caballo, cabalgando hacia su reino. Llegó a un campo abierto. Hola. ¿Está bien, señorita? Señorita, ¿está herida? ¿Puede hablar? No, no estoy herida. Mire el sol. ¿No está precioso? Uh... Sin ninguna duda, sí Pero el conde Alaric no había ni mirado al poderoso sol Estaba cautivado por la belleza de la dama Solo podía ver su pálida piel y sus ojos brillantes Se enamoró de ella al instante uh, Señorita, ¿se ha perdido? ¿Cómo se llama? Me... no sé ¿No sabe su nombre? No ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No recuerdo nada Cuando me desperté ya estaba en este campo mirando este precioso amanecer No recuerdo nada más El conde Alaric sabía que tenía que ayudarla Bajo ningún concepto la dejaría sola en ese campo Señorita, por favor, venga conmigo al castillo La cuidaremos muy bien E intentaré encontrar a su familia Es usted muy amable Iré con usted El conde Alaric estaba encantado de oír esas palabras Pero no podía apartar la vista de la dama Parecía que lo miraba Pero sus ojos estaban perdidos Como si estuviera pensando en otra cosa Quizá esté asustada Debo protegerla Cabalgaron al castillo El conde Alaric ordenó a sus criados que cuidaran con esmero a su invitada. Enseguida se dio cuenta de que tenía que ponerle nombre a la preciosa dama. Inmediatamente la llamó Catherine, porque no se le ocurría otro nombre más apropiado. Es un nombre precioso. Gracias. Catherine estaba feliz, pero no totalmente. Parecía estar pensando en otra cosa. Quizá esté cansada. Debo cuidarla. Pasaron días, semanas, meses... Pero no había noticias de la familia de Catherine. Nadie, ni en los reinos vecinos, habían oído hablar de ella. El conde quería desesperadamente ayudarla. No podía soportar la mirada de sus ojos. Era como si echara de menos algo. Quería hacerla feliz. «¿Y si le pido que se case conmigo?» «¿Dirá que sí?» «Debo decirle que la quiero. Tengo todo para hacerla feliz». El conde inmediatamente le pidió a Catherine que se casara con él Catherine sonrió, le gustaba este hombre bueno que la había ayudado Aceptó y se casaron enseguida El conde tuvo la ceremonia nupcial más lujosa que el rey no había visto jamás Al fin y al cabo el conde se casaba con el amor de su vida Por lo menos mil personas asistieron a la boda Se podía ver el asombro en sus caras ¡Oh! ¡La condesa es la mujer más afortunada del mundo! ¡Mira qué gran ceremonia! ¡Él debe de amarla mucho! ¡Ella debe de ser muy feliz! El conde sonreía, pero tras una mirada a la condesa, su corazón se entristeció un poco. Querida, ¿no eres feliz? ¡Claro, amor mío! El conde Alaric la creyó, pero vio otra vez esa mirada en sus ojos como si estuviera pensando en otra cosa. Al conde Alaric ya no le quedaban excusas para reconfortarse. El reino no podía haber tenido una mejor condesa que Catherine. Todos la querían. Trataba a todo el mundo con amor y respeto. Pero el conde Alaric estaba triste. Sabía que no le pertenecía completamente. Todos los años el conde celebraba un baile para su pueblo Todo el mundo bailaba con todo su empeño Incluso los que no sabían bailar Pero la condesa estaba callada Ni bailaba ni sonreía La mirada de sus ojos mataba al conde cada día más Intentó preguntarle varias veces Pero siempre lo agarraba fuerte Sonreía y le decía Te quiero cariño Y estoy feliz contigo Aunque lo miraba El conde sabía que estaba pensando en otra cosa Entonces una noche Cuando el conde entró en su habitación Se sorprendió al ver a Catherine bailando Querida, ¿por qué nunca bailas conmigo? ¿Qué? Nunca bailo, ya lo sabes Oh, mi amor Pero estabas bailando ahora cuando entré en la habitación. ¿No lo recuerdas? ¿Qué? No, no bailo. Pero a veces oigo una música suave, como si la estuvieran tocando en un lugar lejano, como si me estuvieran llamando. El conde Alaric estaba confuso. Transcurrió un año. Enseguida llegó su aniversario. El conde pensó en sorprender a su querida condesa. Una noche antes del aniversario cabalgó hasta el mismo campo donde se conocieron Catherine estará tan contenta Un momento, ¿qué es eso? Nunca he oído una melodía tan bonita en mi vida ¿Qué? ¡Hadas! Creía que solo eran cuentos más extraña un momento quién es esa esa es y allí con un precioso vestido rosa estaba el amor de su vida catherine catherine pero antes de poder echar un vistazo más de cerca su caballo se encabritó teodre se asustó con ese grito empezó a correr hacia el bosque ¡Oh! tranquilo teodre tranquilízate ¡Me estás alejando de las hadas! ¡Ya está! Tranquilo, chico Mira qué lejos me has traído ¡Regresemos! ¡Oh no! ¡Se han ido! El conde regresó enseguida Se sintió aliviado cuando vio que la condesa dormía plácidamente en su habitación ¡Mi amor! ¿Dónde has estado? ¡Ah! ¿Qué? Estaba durmiendo Pareces cansado Tú también debes dormir. Es tarde. Un momento. Tengo razón. Era ella. ¿Por qué me está mintiendo? Allí parecía tan feliz. Oh, ¿Ahora qué hago? Solo una persona puede ayudarme. ¡Magda! El conde confiaba en Magda. Sabía todos los secretos de este mundo. Tras viajar dos días enteros... Llegó a una pequeña cabaña en las profundidades del bosque ¡Oh, Conde Alaric! ¿Qué le trae por aquí? Es la Condesa Magda Necesito tu ayuda El Conde le contó toda la historia a Magda También le explicó la mirada en los ojos de Catherine que tanto le dolía Me mira, pero siempre está pensando en otra cosa ¿Qué puedo hacer? Oh, querido, no puedes hacer nada Tu mujer es una de las hadas Debe haberse quedado rezagada el verano pasado cuando la encontraste La llaman Irá con ellas todos los veranos a bailar Quizá ya haya vuelto, pero llegará un día en que no volverá ¿Qué? ¡No! Está conmigo ¿No existe una manera de que olvide por completo esa vida y sea mía para siempre? Dame unas hierbas, una pócima mágica ¡Algo! Pequeño Ninguna hierba o magia es suficientemente fuerte para conseguir que alguien olvide su pasado Siempre estará conectada con el lugar de donde viene Pero hay una cosa ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo haré inmediatamente! ¡Dime! Tu amor tiene que ser perfecto Solo así olvidará su pasado ¿Mi amor no es perfecto? ¿Entonces cómo consigo que sea perfecto? Solo el tiempo te enseñará No te preocupes, pequeño Vuelve a casa y ten fe en tu amor El conde Alaric regresó al castillo Ahora era más educado y amable con su mujer Aún así, todas las noches, ella abandonaba el castillo El conde pasó varias noches en vela Preguntándose si sería esa noche en la que se llevarían a su amada esposa Entonces, un hermoso día ¡Se acabó! Hoy la seguiré y le demostraré cuánto la quiero Mi amor es perfecto y lo demostraré ¡Catherine, soy yo, tu esposo! He venido a llevarte conmigo ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suéltame! Ven con nosotras, hermana ¡Suéltame! ¿No me recuerdas, amor mío? Ven conmigo Catherine se dio cuenta de que el conde era demasiado fuerte para ella Sonrió ampliamente Querido... Déjame terminar mi baile y te prometo que después me iré contigo No, estás mintiendo Mírame, tengo lágrimas en los ojos Las hadas no saben llorar ¿Tu amor me lo enseñó? No, Katherine, tú vienes conmigo Hermanas, dadme vuestra fuerza ¡Sé fuerte, hermana, ¡sé fuerte! ¡Sé fuerte! Sé fuerte, hermana, sé fuerte, sé fuerte, hermana, sé fuerte. Mm. Oh, oh, oh. <risa> se indómita, hermana, se indómita. Se indómita, hermana, se indómita. Se indómita, hermana, se indómita. Mm. Dilúyete, hermana, dilúyete, dilúyete, hermana, dilúyete. Conviértete en llama, hermana, conviértete en llama. ¡Conviértete en llama, hermana! ¡Conviértete en llama! Oh. Si aguanto hasta el amanecer, seguirás formando parte de mí. Y no dejó que la llama se apagara. Eres demasiado fuerte para mí. No puedo abandonarte. El conde estaba feliz. Sabía que mi amor era perfecto Catherine, ¿estás bien, amor mío? Pero la condesa no habló Inclinó la cabeza y lloró El conde se moría viendo infeliz a su dama Catherine, si te quedas conmigo ¿Recordarás a tu pueblo y estarás triste? Solo lo recordaré vagamente No estaré triste, pero siempre sentiré que he perdido algo ¿Y si regresas con tu pueblo, me recordarás? No, no debería recordar nada, solo seré feliz No puedo verte infeliz, amor mío Te quiero demasiado, amor mío Regresa con tu pueblo Vive donde seas verdaderamente feliz El conde Alaric nunca miró hacia atrás No podía soportar ver el campo vacío tras él Después de cabalgar sin descanso durante horas Llegó a su castillo ¿Quién es? ¡Catherine! ¡Oh, mi amor! ¿Qué ha pasado? Cuando me desperté estaba sola en el campo ¿Cómo llegué allí? Sabía que me estarías buscando Oh, querida, no importa Lo importante es que tú estás aquí, conmigo. Te quiero. Yo también te quiero. Y sabía que lo decía de corazón, porque ahora sus ojos solo lo buscaban a él. La fe del conde Alaric y su amor puro le devolvieron a su dama. El amor perfecto es cuando quieres la felicidad de la otra persona antes que la tuya propia.